Quiero saludar también a toda la gente que ha venido s o l i t a r i o hoy día. ¿Cuántos? Los que estamos solitos. Amigos amigas. Voy para acá para hablar y de c i r l e a Miguel Mozabales. Voy, amigo. y o que i r o v e r d ó n d e está la gente soltera? Levanten la mano arriba para que estamos solteros. Si no ven, gente soltera. A h o r a los que vienen a bailar a los cienfos, levanten la mano arriba. ¿Cuántos? ¿Cuántos cuántos vienen a bailar a los cienfos? Levanten la mano. Los que salen por primera vez a un baile. e a r r i b a ¡Pégate! ¡Yeah! ¡Le pájaro también va a toda la gente de Pizapa, bienvenidos! Arriba la mano que somos soteros, arriba, arriba. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! h arriba e h ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! h e e h ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! h e Nos vemos a todas las chicas solteras. 100% Scorpio, n e m aquí. Que que a la, acabas, la gente, de Rumi Loma,、si、bienvenidos. Rumi Loma, b u e n o s amigos. Nos vemos aquí. Rumi Loma y toda la gente, ya pato también, que chévere. Dónde está la gente que viene bailando desde los 15 años, arriba la mano. A ver, solamente la gente que viene bailando desde los 15 años, arriba la mano. Sí, señor. Toda la gente de la s vieja, s cuarenta media, está por acá, gracias. Los p i b e s p a r a Amy, que la ama mucho, dice por ahí, gracias. Bienvenido, escucha. e t o y h i v é n de n a mano r a c á la gente de los s u e n e s ha venido, cierra la gente de los s u e n e s Le daña la mano arriba, la gente de los s u e n e s lobo solitario Toma.、no tomas, me dejas, me exprime, si、pero d i l e toda la gente también que está en la p a r t e d e a b a j o queremos invitarte apenas inicia eso y estamos todos positivos d í c e y l i n c e que es el momento es la música como está la gente de la vieja guardia l e v a n t e n la mano s o l o m i r a la g e n t e de la vieja guardia arriba arriba arriba arriba el agente de que viene por acá por primera vez a los 25 años Todo r para acá toda l a g e n t e de los zombies azules. Arriba la mano a la gente de los zombies azules. Bienvenidos. ¿Qué tal? Toda la gente también que vino hoy día trabajando. Arriba de la mano. ¿Cuántos? Esa gente que vino trabajando. Arriba de la mano. Hoy día. Los 25 años. Zurianis Zateca. h e y tú disfruta hoy el s a l e n de los bandoleros ahí también mis buenos amigos a m b i é n está n p o r a que están por acá? gracias a los zombies azules q u é tal o la gente del 15 también q u está e p o r a c á bienvenidos la gente de yaruki arriba arriba la gente de los pibes a h í para mi padre t a muchas b i é n gracias que tal Hoy queremos regalar premios a toda la gente, así que pilas. Así que pilas, amigo. Vamos a salvar también por ahí, mis buenos amigos.、Y、también por acá, m i manas, o p a y a s i t o Pink Lloyd. Esa, pero, levanta la mano, perro. Vamos ahí. o y qué hermoso pesar suavecito! Lo que es de salir u a noche. ¡Qué bien! Hoy También es a b o n z a de Chemo para toda la gente, de los pibes de Yaruquí también que están aquí. Todo bien, bienvenidos amigos. También la gente de Pasocalle, los Scorpions. también de parte de zorro para toda la gente de chicas vamos a ver chicas yo quiero ver a la gente de chicas no ha venido arriba arriba la mano arriba vamos a ir también por acá para los panas vecilanes de bien sobre acá gracias bienvenidos a todos ustedes buenos amigos esa noche fantástica z u l i a n i s en sus 25 años t e s o para los patrones enorme, bienvenidos. Empieza a sonar. v e n a la gente callame, gracias a los 100% de serriones. Bienvenidos a ustedes, grandes amigos. Empieza a sonar. Hace esa besita con Lince y Lince. Así que vamos a l e v a n t a m i por a mis amigos. Pilas. Pilas. Uy, uy, uy. Ey la gente soltera, yo sé que no ha venido. No ha venido la gente soltera, sí o no. Sea、si、de solteros. Hola gente soltera, levante n la mano arriba la gente soltera. Lo que venieron solitos hoy día, l e v a n t e n la mano arriba, arriba conmigo. Está ahí de pan a s a c á también, muchas gracias. Está ahí para la Suki. Uy, uy, uy. Es web. Así suavecito, dice limpse. Está ahí por acá, acaba de s a g a r la gente de a m b a t o también para Flexo. Bienvenido. Hola,、bueno, gente, la que i e n que está por ahí media, chuchaki. ¿Cuántos chuchakis? Hola, gente que está chuchaki, ¿cuántos amigos? One, two, three. Los que no vayan a llegar a la casa hoy día. Arriba, arriba, la mano. o quién no vais a llegar a la casa? Levante la mano. Arriba, arriba. Vamos. Yo quiero que te diviertas hoy día, que esta noche. Así que pilas. Bueno, q u e r e m o s seguir subiendo los 16, Linse. Y hoy en ese momento, activados. Sí, señor. Ahora. h Oye, bien para mi pan a s e el fondo, también arriba, arriba, ¿cómo se hace del fondo? No le veo. Por ahí le veo que están medios, a p a g a d o s anda bien a algo. Sí, tienen una camiseta, h i z o para allá.、Eh? A ver dónde ¿no、está la gente más positiva. Vamos, vamos arriba, arriba, arriba. Próxima semana termina en San j u l i a n i Payaso, d i x i y Junto al clase, d i x i y También por ahí, filas. ¡Suena! Ahí, ¿eh? También por ahí, por ahí, chicero. o ¡Meow! エイエイ o ウバーバーア o バー、チコ o バーバーア i バ s ア、hey, hey, a バー i リバ para ーアリバーアリバーアリバーア e バーアリバ s アリバーアリバーアリバーアリバーアリバーアリバーアリバーアリバーアリバーアリバーアリバーアリバーアリバーアリバ o アリバーアリバーア a バーア a バーアリバーアリバーアリバーアリバーアリバーアリバーア q u e ア e バーアリバー t リバーアリバーアリバーアリバーアリ Así que pilas. Ahora sí. v a m o s subir el intelecto de la música. Con Lince DJ Potenza Total. Vallaros Alica, no le veo. Solo Vallaros Alica, arriba, arriba, conmigo. Todo el mundo a saltar ya. En la hora y el momento. Arriba, todo el mundo. ピンセクンー。インセクラー。え、CJ、Lince。え、CJ、l e n c e え、Lince。え、パララペロサイデロ・バヤロ s gracias。 viene viene viene viene! e los pibes los pibes c ó m o estamos los pibes Se v a r de la mano arriba los pibes se va la camiseta se va se va se va d ó n d e está la gente que quiere una camiseta arriba arriba arriba arriba todo el mundo c ó m o estamos los duendes arriba la o s u e n t e los s u e n d e s arriba arriba mi mano la u e n t e los sueldes bienvenidos e y tú dale dale y la música al 100% como dice y dice nota lo que e s t á n saltado n y vamos a saltar en e s o s momento s vamos arriba、eh. arriba q u i n c 1 5 a que i muy bien t tres! ¡Uno, ¡Un, ¡Uno, dos! Uno, dos, uno, dos! dos, ¡Un, 150 Hey, yo mío, ¿cómo esos, yo mío. Ellos m í o c ó m o sacan esos h u a m r a s e o s míos. Eso se s a l desotrolando c n acá, á ¿eh? e s a noche es fantástica. Viene, viene, viene. Ven para acá para el chincero y toda su gente. ¿Qué tal, Vamos ahí. También para la gente de los c a m p e o n e s en parte d e s a m o s l u c h o ¿Dónde está la gente de los escorpiones? y no le veo. El pana que sabe vacilar eso. Vamos arriba, arriba. Arriba, arriba conmigo. ¿Dónde está la gente que viene bailando desde los 15 años? ¿Dónde está la gente que viene bailando desde los 15 años? ¡Avante, l avante! También para toda la gente que viene trabajando desde los 16 años. ¡Arriba la mano! c u a n t o s c u amigos? n t o s a Toda la gente trabajadora por ahí. ¡Ey, tú! ¡Qué buen q e te i n c e l a Este bien para mis amigos de Maxx Audio también, gracias. ¡Excelente por ahí, bien s a n i d o s ¡Todo bien!、Ahí、a s t á b i la gente e n s e ñ o r también, está por acá. Está b para, para Tauro. ¿Dónde estáis, perro? o Oye, la gente de los payasitos, p i f l o y Arriba, arriba, la gente de los payasitos, p i f l o y Lince dice. Viene, viene. Uy, uy, uy. Eso que la sabe sacar conmigo. Cuando pilas, cuando pilas. Vamos a sacar todo el mundo. ¿Dónde está a gente que viene de Sequito? Ahora la gente que viene de Sequito, levanta la mano arriba. ¿Dónde estáis, Quito? Arriba, arriba, la gente que viene bailando de Sequito. ¿Cuántos? Está ahí para toda la gente, de los b a l a r d o s el comité. Bienvenidos. Bienvenidos. Hay también por ahí para Hechicero. También para toda la gente que está por acá disfrutando e s a noche. ¡Vamos! También para m o r d e l ó n También para acá para la gente de Vladisí también que está por acá, gracias. También para toda la gente de los m o r d e l o n e s ¿Qué tal? Por acá ya hay una presa, ya sé qué pilas. Dos. Dos. ¿Dónde están los patrones? El note que no le veo. Esa gente, es los patrones, arriba, arriba, arriba conmigo. De parte de b r a d i s y también para la gente de s o m i n c e y Serma, también para acá. Gracias, d a m i d Bienvenidos a casa noche. Es la música en vivo. Potencia t o t a l Yo quiero regalar esa camiseta en ese momento al grupo más alegre. ¿Cuál es el grupo más alegre? Que levante la mano arriba, arriba, los c i v i d o s arriba, arriba. ¿A dónde la mano, a dónde la mano? acá acá d ó n d e está la gente más alegre vamos arriba y hoy a ser d ó n d e voy a mandar por ahí por ahí por ahí ya、sé. vamos suave ahí! í y también por acá para mi s、eh, a m i l i a jr también muchas gracias bienvenidos gracias también por ahí para mis fanas hay que saber que hay una noche fantástica l i n s a dice y los pibes Y también por ahí para toda la gente los payasitos, Pinoy. ¿Dónde estáis, perro? Esa vez r por ahí, mis buenos amigos. También esa noche fantástica. También para f a n t a s m s también muchas gracias. Toda la gente de la vieja Guardia, buenos amigos. Eso, eso, muy bien. Toda la gente también que está tomando. Acá, esa noche. Con Lince y Lince. ¡Suena! Todavía、no、para fantasma por ahí, gracias. Toda la gente de la guía de Tabacundo, como hay 6. ¿Dónde e s t a m o s Tabacundo, Tabacundo? ピザパンの人は誰だ Todo mundo a bailar. l i n t o y o lindo. t e pone a vacilar. ¡Oh, ¡No, t la gente de los peluches está vacuno! Entonces la gente d o los peluches se van de la mano. ¡Arriba, arriba, la gente de los peluches! s s u e n a Voy a por acá a los s u e n d e s a m i n a n t e s en la noche. ¡Comenzamos! también para los zombies azules también por acá de parte de los zombies azules también para toda la gente de la pata 40 donde está la pata 40 levante la mano ¡Eh! y nos vamos a bailar también para toda la gente de los falleros el inca que vienen desde la otra vacile gracias ¡Toma! Ahí sabecito. De muñecos también para toda la gente, los babies. Dónde están los babies, aquí se levanta, levanta, arriba, arriba. Viene. Es la noche. e su n a l i d se e t e c a q u ese v e Así que disfruta cada momento d e tu vida. Porque nosotros alegramos tu vida. Potencia total.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 Tabacundo, el 15, Yaruki, los pibes. Voy para acá, mis amigos socialos chicos, gracias. Y si,、sí. no, a toda la gente de Los Ángeles, el infierno también que están a q u í gracias. Voy <muchas> para la gente Ibarato, toda <muchas> la gente de Soul Mix. Ahora, ahí, su... escucha. Y d i i v é r t t e hoy lo que estamos solitos arriba arriba arriba e x c e l e n t o v i o l e t o que te pone a bailar con buen m o v i m i t o Ahí Para loco Freddy que viene d e e s a esperanza, también gracias. Suena, viene, viene, viene. Todas esas las mujeres que saben bailar en t l violito, a ver, mujeres que saben bailar en t l violito, d ó n d e e s t á n d ó n d e donde, vino, e vino e Vélez, en esa mamita, todas las mujeres que saben bailar en、no. t l violito, pilas. De p a r t e Sorbi t a m b i para toda la gente de Tronero. Gracias amiga s de Tronero. ¡Yeah! Y los hinchas de la liga. Dónde estamos, hinchas de la liga. Dónde estamos, Barcelona, Barcelona. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Eh! Estoy aquí para hablar y ser también buen amigo, gracias. s ¡Dónde está, n mis amigos de San Pablo del Lago! ¡San Pablo del Lago! ¡Arriba, arriba! Eso suena, Acá me sabían los payancitos, Pitroy. ¿Dónde está Perro? ¿Dónde está Perro? A ver, Perro, levanten la mano arriba, arriba, arriba. ¡Suena! Oye, ahí i c e Lindsey. Creo. cinco minutos más dice vamos vamos ahí vamos ahí y la noche suena oye bailaros el o a i l encargo d o a de la mano arriba arriba la gente que viene bailaros de el sequito bienvenido a todos ustedes grandes amigos, amigos acá. a m los grandes caminantes a la noche donde están arriba arriba arriba ¡Oye, mis amigos los hombres azules arriba la gente los hombres azules arriba arriba e y también para acá mis amigos soy ano chico q u é tal es ano chico v a m a la gente de tabacuno d también que está por acá gracias a vacuno d bienvenidos esa noche fantástica también toda la gente de pesilandia ¿Cómo estamos? s n o s llamamos Pesilandia? Si ¿Sí、estamos chupando, sí o no. Estamos chupando. Ahí e á muy bien, muy bien. Bueno, también u e r e m o s o b a i a r también para Julio Huaita. h a q u e r e m o s o b a i a r también por ahí. Seguidores a Diego y Lince. La gente de Ampato también que está por ahí. En la línea. Online. Aceca pilas. ¡Oye los zombis, les vamos t a l v o Todo eso será subido en una semana. Grabación en vivo. o o y e también por acá toda la gente de h e c h i c e r o o y e toda la gente de las JL también que está por acá, gracias. Otros amigos a m b i é n por ahí. Todo positivo. Oye, ¿saquela sabe bailar eso conmigo? Vamos, hoy e las buenas amigas n t e de la noche, m u y b i e n d i s e i creo que llegamos al límite. Así que a toda la gente que e s t á e n l a Parry de j u e n a queremos invitarte. Ok. k q u e v i v a la、yeah, sotería!、Yeah, yeah. eh, l También a toda la gente sotera, l gracias. También a todos mis amigos,、sí. amigos que están esta noche compartiendo aquí en los 25 años de、eh, Alex, Eri, j e n n y Producciones, Loquí, n Sulión y Ciscoteca. Gracias a todos ustedes también por estar acá en esa t liena noche disfrutando.